Ja, nadie die.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 Entre cubano y para el mundo, de su última obra discográfica, Raíz, el tema La Mediavera.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 Soy un color Ni estadística empresarial ¿Para qué pones barreras Imponiendo tu bandera Y la verdad Todos somos humanos Cruzando el mar En una barca Te quema el sol Y la esperanza El otro en la pared. Si me ik me wil verlaten, dan ga Als je me me dan ga ik me wil ik wil me dan ga Bien. No quiero ser otro ladillo en la pared Si me quieres ya pa' afuera me va a quedar sin comer Y te quiebran igual si eres nacional o extranjero sangre es igual yo no soy de aquí ni de allá tampoco no quiero romper somos inmigrantes Me quieren hacer sufrir pero no voy a rajarme Todos somos inmigrantes Tu maldad y hipocresía No podrá pisarme Todos somos inmigrantes que Yo no soy un número Y tú no puedes contarme Todos somos inmigrantes La historia es sabia y todos saldremos pa'lante Todos somos inmigrantes si No tengo odio ni maldad Mi corazón es brillante Todos somos inmigrantes pa'lante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 Así que escucha el coro que dice Levanta la mano, levanta un pie. een toba al revés. Ya bailo salsa bailó timba, ahora baila como él. Levanta la mano, levanta un pie. Guacuaco baila, guacuaco Con al revés. La cadencia de otra galaxia. Gente, die zeggen dat salsa se murió en dat ya pasó ¡Ah! no tienen razón como tampoco la tienen. Muchos con ego agrandado al pensar que lo latinen la pared estamos pintados. aquí vengo a demostrarles que están muy equivocados, porque traigo la noticia: la, la, la, la, la, la, la, la, la, la dat hier in Bogotá, Colombia. La salsa ha resucitado. Se pone bueno, de so, so la bailarita sensa que llegué. está muy bonita y es de la montaña, so, so de la buena. montaña. el merengue tampoco quiero bachata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 Búscalos en Facebook como Primero Café, luego existo. Visítalos. Y aquí viene la pantera con el mambón muy sabroso y rico para bailar. Qué bueno suena hecha vaya